Muy bien, muy bien, queriendo hablar de economía contigo. ¿Cómo viene arrancando el 24? Bueno, depende de qué en qué parte del río de la Plata te tenes ah, en qué lado. <risa> <Ahí está. risa> Vamos a ver del lado del lado nuestro Jorge felizmente el cierre se cerró el año la semana pasada se publicó la inflación del mes de diciembre y el cierre del año del mes de diciembre del cierre del año 23, perdón. Eh, que terminó con una inflación del 5,11%, una tasa bastante baja, casi la mitad de lo que tuvimos a la misma altura del año pasado, un poquito menos, ¿verdad?, de la mitad. Eh, esto está dentro del de objetivo que tiene el Banco Central, de la política monetaria que ha estado llevando al frente el Banco Central, y est se estima por parte de los eh, empresarios y de las eh, empresas que eh, se encuestan habitualmente, que para el año 2024 se va a encontrar un poco por encima, pero muy poco, 6,44% son las estimaciones. Yo diría bastante controlado el sistema, el, el problema que tuvimos hace un par de años. Eh, a manera de, de, de destaque, en realidad este 5,11% tiene un elemento a favor, que es el plan UT Premia, que hace 10 años ya viene desarrollando la empresa UTE y que tira para abajo la inflación de diciembre, que realmente da negativa por este motivo, y las la dos variables fundamentales del alza de este mes fueron frutas y verduras, cosa que todos los que vamos a alguna frutería o al supermercado lo hemos notado, pero que son absolutamente coyunturales. Si uno mira eh, el resto de los rubros, aquellos que son más estables, que no tienen... De zafra, eh, ve que la inflación está incluso por debajo del 5%, eso se llama inflación subyacente. De manera tal que es no es un problema para nuestro país, de hecho eh, en la misma encuesta de expectativas económicas marcan una estabilidad también cambiaria, al cierre del año 24, diciembre de 24 se estima por parte de los encuestado, encuestados eh, un dólar a 41,61, o sea una devaluación eh, de punta a punta del 5,5% un poco por debajo todavía de la inflación. Yo creo que va a quedarse corto esta estimación. Debería estar un poquito más encima. El dólar de equilibrio, repito, lo hemos hablado varias veces ya, está bastante por encima de 45 pesos el, el dólar, ¿verdad? Y decía al principio, hablábamos al principio, un poco en broma, un poco en serio, que donde hubo, sí, movimientos en, fue en el, en el mercado cambiario y el mercado financiero argentino en el día de ayer. Se terminó la la luna de miel del nuevo gobierno, el gobierno de Javier Milei, ayer el dólar paralelo, el blue, eh, trepó casi un 7%, subió a 1.120, eh, y la inflación estimada, ya hay algún dato, no está oficial, pero va a rondar la de diciembre entre el 25% y el 30%, o sea, casi entre cuatro y cinco veces la que tenemos nosotros en el año, bueno, Argentina la, la va a tener solo en el mes de diciembre. Y las expectativas también eh, para enero y febrero no son muy alentadoras, ya que en enero vamos a tener los ajustes de las tarifas en Argentina, las prepagas, o sea, la de mutualistas que tiene Argentina, el sistema de salud, Eh, y probablemente en los dos meses tengamos una inflación que no baje del de 20 25 es así que entre los tres meses diciembre enero y febrero los primeros tres meses del gobierno de Javier Vilaí vamos a tener una inflación que ya va a superar el 100% pero en Mauro, realidad los movimientos Mauro, que... Mauro, sí, no, sí, Jorge. No de tema y cuánto el, ese es el precio del blue y el oficial cuánto está cotizando y está 750, 800, por ahí está... Qué este, diferencia, porque, qué pues, diferencia. Sí, mm. ya, ya empezó, o sea, cuando asumió el gobierno, lo primero que hizo fue devaluar fuertemente la moneda mm. y achicó bastante la brecha sí, que había entre sí, el sí. blue y, y la y el oficial. Claro. Sí, pero ahora ya a partir de estos últimos eh, días ya hemos visto que esto se está ampliando nuevamente y otra vez volvemos a tener los mismos problemas que teníamos antes hace unos 40 días, eh, con, con una brecha importante. De hecho, Jorge, te, te advierto que lo que ha dicho el gobierno argentino es inconsistente. El gobierno ha hablado de que el dólar oficial, ese que se devaluó fuertemente en los primeros días de diciembre, en los primeros días de, de este nuevo gobierno, se estaría ajustando un 2% en enero y un 2% en febrero, y esa sería la tasa de devaluación. Bueno, con una inflación del 20-30% ya de diciembre, Enero otro tanto y febrero otro tanto, otra vez vamos a tener una brecha que va a ser más o menos igual y no sé si no va a ser superior a la que teníamos en el último periodo del gobierno anterior, o sea, no tiene sentido tener una inflación, los precios aumentan un 30%, un 20% y el dólar, que es otro bien en definitiva, con muy características muy particulares, subiendo solo un 2%, así que Este, es parte justamente de la inconsistencia. Lo que estamos viendo en Argentina, lo que motivó ayer es todos estos movimientos de Argentina, son este, varias eh, preocupaciones que hay por parte de los operadores en cuanto a, a, a raíz, de entre otras cosas, del tema cambiario, de las inconsistencias que tiene el plan económico. De hecho, no hay un plan económico claro Y esto se percibe por parte de quienes están tomando posiciones. Decíamos, acá tenemos una inconsistencia clara, ¿verdad? El aumento del dólar no acompasa el aumento de los precios. Ayer se supo, por parte de la empresa Bloomberg que publicó a nivel internacional, que el Banco Central está de Argentina está tratando de hacer un mega canje de los títulos Eh, en pesos, las LELIC o los PASES, para que la gente entienda un poco de qué se trata esto. Bueno, son títulos que el Banco Central de Argentina emite para retirar pesos del mercado, para que los pesos no circulen, si circulan los pesos, generalmente van contra el dólar y el dólar sube, y o van contra los bienes y la inflación sube. Bueno, eh, ayer se supo que el Banco Central está eh, tanteando el mercado, esto se hace habitualmente, para tratar de tirar todos los vencimientos que tienen en este año de estas leslico estos pases con el sistema bancario, son los papeles para el año 2025. No queda claro el total, se estima que andan en 71.000 millones de dólares, eh, en la totalidad de los papeles que estarían vencimiento. El objetivo que tiene el gobierno y el Banco Central es eliminar este todas las preocupaciones que tendría el Banco Central para pagar en este año, de esa manera tratar de por lo menos congelar el mercado monetario. Pero esto es bastante complejo, porque en primer lugar entendamos que estos papeles los compran los bancos para tener una buena ganancia de corto plazo, y lo que tienen atrás de estos papeles los bancos son los depósitos bancarios. A ver, yo deposito dinero en el banco, el banco toma mi dinero y compra estos papeles al banco central obviamente la tasa a la que los compran es muy superior a la que me pagan a mí esa es la ganancia del banco pero cuál es el problema que tanto los eh, depositantes eh, individuos como empresas necesitan liquidez y por eso es que depositan en el banco porque nadie tiene ahorros en moneda argentina eh, por la poca rentabilidad o por la rentabilidad negativa que tiene quiere decir que si vamos a congelar todos estos depósitos los bancos van a tener un problema importante Por un lado van a tener depósitos eh, que son muy líquidos de muy corto plazo y van a tener activos, o sea, los títulos estos que están comprando a un año. Este descalce de los bancos puede ser complicado porque puede llegar a ocurrir que eh, se genere un retiro de los depósitos y que los bancos no tengan liquidez para responder y ahí la complementaría la completaríamos totalmente en Argentina, uh -huh. porque además de los problemas que ya hay de inflación o del sector productivo, hoy, hoy por hoy el sistema financiero está saneado. Pero si esto no se ensambla bien, podemos llegar a tener algún problema eh, financiero en Argentina. Vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver qué es lo que dicen los bancos, es probable que no tengamos una solución definitiva, aunque Bloomberg está hablando de que en febrero va a estar completo este programa. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que lo armen muy bien y hay que tener mucho cuidado. Hay que ser, este sí, honesto. El ministro de Economía es especialista en estas cosas, en estos temas, ¿verdad? Así que me imagino que este eh, lo tienen bien planeado. Pero bueno, veremos, Jorge, qué pasa. Y en la semana que viene <ríe> seguiremos de cerca toda esta realidad. Gracias, Mauro. Mi amable. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Chau, chau. chau. Frecuencia abierta. <risa> Información confiable.